Buenas tardes, les habla Mario Durón, autor del blog Palabras Libres, este es el cuarto audio en este instante son las 3 de la tarde del martes 9 de enero de 2007, en el Alto, en lo que corresponde a la evaluación semanal de la política boliviana cuando todos preveían que en la reunión de cochabamba el más eh, hubiese practicado la autocrítica la crítica y mejorar eh, la manera de hacer política tal como le están llevando a cabo hasta ahora es decir avanzar sin concertar no ha sucedido nada de eso eh, más la reunión ha servido para decir, eh, entre los que están en el gobierno que lo están haciendo bien, sin derecho a recibir críticas, ni la más mínima que fuese esta. Eh, una de las tareas planteadas es que a partir de cuatro pilares, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Constituyente, los movimientos sociales y en síntesis el pueblo movilizado se eh, consolide esta denominada revolución democrática y cultural y que si la asamblea constituyente no garantiza el cambio ésta será a través del poder ejecutivo y el poder legislativo poder, en el poder legislativo el más tiene una mayoría que le permite eh, iniciar cambios como eh, la nacionalización la mal llamada nacionalización de los hidrocarburos que más bien fue una renegociación de los contratos petroleros y la modificación las modificaciones a la ley de tierras denominada ley in eh, es una buena medida en el sentido de que eh, permite al gobierno eh, mayor eh, capacidad de maniobra política pero hay que ver eh, hasta dónde los cambios propugnados por el la administración por la administración morales, son aceptadas por el común de la gente y de la ciudadanía. Esta medida debió eh, haberse tomada al principio de su, de su gobierno, ¿no? y no esperar eh, a que, eh, fruto de los sesores de la gestión gubernamental, eh, se haya armado una oposición más que política, se haya armado una oposición cívica, y más que cívica, ciudadana. ¿no? Eh, los hechos de el día de ayer, en otro orden de cosas, el incendio de la prefectura cochabambina, eh, la movilización de sectores, eh, de los sindicatos afines al MAS, de sectores sociales, que exigen la renuncia del prefecto Cuchabambino eh, mueven me mueven a emitir dos reflexiones ¿no? eh, que al parecer este gobierno eh, piensa que la movilización reemplaza suficientemente al acto democrático hecho voto vale decir si a un grupo organizado no le cae tal o cual la autoridad eh, basta eh, la coherencia eh, por así decirlo de la movilización social esa es vale como suficiente argumento contra cualquier propuesta que se tenga y más grave aún ha sido el el papel eh, de la del ministro del ministerio de gobierno cuando eh, destituye a un comandante policial por el solo hecho de cumplir las tareas asignadas por la constitución el cual es el la defensa entre una de ellas está la defensa de bienes que nos pertenecen a los bolivianos lo que pasa ayer eh, muestra una pésima actitud de los movimientos sociales afines al movimiento al socialismo eso sería todo por hoy Eh, para terminar les invito a escuchar un fragmento de un taquirari de Aldo Peña titulado La Peguita. Tienes platita, como pa' no trabajar. Fueron años generosos, de coibajar por mayor. De ser un pinche empleado, llegó ser un gran señor. Ay, qué tristeza, qué desolación, sin el partido de la coalición. No hay pa' los tragos, ni pa' el músico, ni pa' I live